Bienvenidos a Plásticos y Decibelios. Eh, vamos con un especial de Kraftwerk. ¿Hay buenas noticias? Bueno, ya sabemos lo que significa pronto para Ralph Hutter, el verdadero amo de Kraftwerk, pero acaba de decir en el New York Times que va a haber pronto un nuevo álbum. Y sobre todo esas ocho noches en el Museo de Arte Moderno de Nueva York han convulsionado al mundo y han colocado otra vez a Kraftwerk en la gran órbita mundial. Y nosotros creemos que debíamos de hacer las 10 mejores canciones. Estáis votando vosotros también, pero estas son las 10 mejores canciones según Plásticos y Decibelios. Y como siempre, empezamos de menos a más. Número 10. Estábamos en 1986. Ralph Hutter había sufrido otro accidente de ciclismo. Fue el último álbum que echaron a Wolfgang Floor y sobre todo... ¡Qué pena, Carl Bartos! Estoy hablando del sensacional Music Non-Stop, que eso es lo que debía de ser siempre para eh, eh, los grandes Kraftwerk. Eh, hubo dos singles, estaba eh, precisamente Boom Boom Sack, pero eh, Tecnopop, pero la que más nos gustaba era este Music Non-Stop con el que empezamos este especial con las 10 mejores canciones de Kraftwerk aquí en Plásticos y Decibelios. Pop, pop, pop, pop, pop, music, non-stop, music, non-stop, non-stop, music, non-stop. Music non stop no stop Apple. yeah Non-stop, non-stop, non-stop, non-stop, non-stop. Non Un día pondremos también eh, en español, como hicieron la versión en español, Crowdwork, sí, sí, de Tecnopop y Seth Objet. Y las tenemos, porque tenemos el vinilo. Un vinilo que vale mucho dinero para todos los cazadores de música de Crowdwork. Bueno, eh, cuando se oye Trans Europe Express, que es un álbum del año 1977, hecho con muchas dificultades, porque el tecno estaba en los comienzos, oyes los temas... ¿Y sabes por qué son diferentes? Eh, la música de Kraftwerk es la música alemana, es Franz Schubert. Precisamente en el álbum Trans Europe Express de 1977 hay un homenaje a Franz Schubert. Esa música en quintas, Ay, con bien, las bien, armonías bien. hechas en quintas. Muy interesante para el Ralph Hüther. Y aquel álbum hay un tema que todavía, y está en el puesto número 9, que me vuelve loco. Es del propio Ralph Hütter Se llama... Bueno, en alemán es... Es difícil de decir en, en, Claro, nosotros lo conocemos como Showroom Dummies Pero en alemán es más complicado decirlo En fin, Showroom Dummies Craftwork Y por supuesto, vamos a poner todos los temas En versión original alemana Esta también en el álbum Trans-Europe Express En Los que sepan en alemán que no se rían de mí, pero en alemán se llama Schoffelstep, bueno, un parecido, eh, la, el, el, escaparate, el escaparate de las maniquíes, se llama el tema, de Trans-Europe Express. Vamos al puesto número 8, eh, bueno, hasta que... Conocí bastante a Ralph Hilton, ya me confesó que había oído Me Estoy Volviendo Loco porque todas las vacaciones las pasa en Mallorca como buen millonario y ayer donde se pegó el tortazo con la bicicleta, bueno, que había oído Me Estoy Volviendo Loco y se interesó mucho por el Tour de France, lo que pasa que él es muy listo, solo utilizó también, eh, bueno, la idea... ...está lleno de tres ideas... ...primero la de azul y negro... ¿eh? ...que dicho por el propio Ram Kutel... ...segundo... ...me estoy volviendo loco... ...te estoy hablando de la Vuelta de Ciclista a España... Eh, eh, ...segundo... ...la melodía es la sonata para flauta y piano... ...de Heiter Pellet... ...ya ha dicho que él utiliza mucho la música alemana... ...y además sabe, ha sido estudiante de música clásica... ...y la portada, os acordáis... ...es, una, es un sello húngaro del año 1953... Eh, ...conmemorando el Neb Stadium que empezaba en Budapest. Todo eso configura Tour de France, que es una obra maestra y está en el puesto número 8 de las 10 mejores de Plásticos y de cibeles. Jag är maravilloso tour de France de Kragwer en el puesto eh, número 8. Vamos a con la número 7. Bueno, eh, después de haber hecho Autobahn, que es número 1 en Estados Unidos y es una revolución tecnológica absoluta, es el primer álbum que vuelven, eh, que lo hacen juntos Ralph Hutter y Florian Schneider, solos, producido. Hay muchos, hay muchas de... Eh, hay Minimook primer mínimo que se conocía, estamos hablando de 1976, eh, siempre tocando una línea de bajo de ocho notas y, y además con el morse y el, el back orquestón que también inventaron de alguna manera, Kraftwerk que es increíble, en fin, eh, también hay música pues, de, de, muchas, de muchas tendencias, luego a, estamos hablando de 1976, mucho antes de Chernobyl y la tragedia ahora en Japón, está más de... A, moda que nunca y lo utilizan mucho los verdes. También me hace gracia que en la portada de aquel álbum eh, Radioactividad, como lo vamos a oír en alemán, siempre en alemán, eh, eh, se aparece esa eh, Deutsche Kleinung Fager, la radio de Hitler, en fin, Radioactividad. I'm just a kid. Para muchos críticos y seguidores de Crowder, eh, la triada lo forman Trans Europe Express, The, eh, The Men Machine Computer World, el álbum de 1981. Eh, un gran álbum, para mí uno de mis favoritos. Quizá el que más quiero, no sé por qué, me gusta mucho Computer Welt, como siempre ponemos las versiones originales alemanas, o Computer Liva, que el propio Chris Martin, hablando de Krauer, lo utilizó en talk en la canción Tal de XY, así. En fin, es una melodía preciosa, eh, además siempre está el Dentaku, el package Calculator es cuando ah, yo, bie, bie, otra vez bie, conocí en eh, esa gira a, a, a Ralph Hutton gracias a Game Mercader en aquel eh, primavera-verano de, de 1981, presentando en Barcelona eh, el álbum. El álbum es una pequeña Y en fin. Computer, live, computer Love, Craftwork, en el puesto número 6 de las grandes canciones, de las 10 grandes canciones, aquí, en Plásticos y de como Julianne. Computer Lead llegamos a los cinco primeros, son cinco canciones maravillosas, a ver, se pueden intercambiar, pero bueno, siempre hay que acceder a las mejores eh, estamos en eh, curiosamente en mayo de 1978 y Kraftwerk, eh, introducen a Carl Bartos, musicalmente un personaje muy interesante porque con Ralph Hütter va a escribir The Model, el gran éxito el número 1 de Kraftwerk en ese álbum de Men Machine, aunque hay obras maestras suficientes y más que suficientes. El propio Karl Bartho se empuja para terminar el álbum, el álbum se empieza en King Clan, pero se acaba en el estudio Rodas, donde trabajaba eh, el gran Leonard Jackson como ingeniero, y se nota, y se nota mucho en la producción, en la, eh, sobre todo en la mezcla final. ¿Qué decir de Men Machine? Pues utilizando la iconografía soviética, todos... Eh, camisa roja y, y esa corbata negra. Es una maravilla. En alemán, Das Model, en el 5 de las grandes de Kraftwerk. Esta letra en alemán está sutilmente eh, compuesta por Emil Schulz, que era un gran artista y compañero de ellos, de Ralph Hutter. Vamos al puesto número 4, volvemos a Trans-Europe Express. Y además el tema que da título al álbum de 1977, hecho por Ralph Hutter y con letra de Florian Schneider, su amiga de toda la vida. En fin, es un pelotazo, es un tema que David Bowie dice que es el mejor de todos los que ha hecho... La verdad es que tuvo incluso en Station to Station había referencias precisamente y además el Trans Europe Express, desde Berlín hasta Siberia, atravesando Siberia lo hicieron naturalmente Iggy Pop y David Bowie. En fin, referencias a Suber, a esas quintas, Trans Europe Express, siempre Europa, siempre Europa. Obra maestra absoluta de Crabware en este especial de Crabware de Radio Plásticos y Decibelios. Eh, curioso, ¿no? Eh, el próximo tema, ya estamos entre el podio, las tres mejores. Eh, siempre decía, Ralph Hutter dice, fíjate, que, que Computer World, Computer World, eh, lo hicimos sin un puñetero. El computador, un ordenador, todo con eh, sintetizadores analógicos. Pero como se adelantaron a todo el mundo, es del álbum de 1981. Qué barbaridad, una barbaridad. Hecho en King Clan Studios, eh, con eh, Cal Bartos y Florian Schneider en su mejor época, el Royal Huther, por supuesto. Para mí, este Computer World, en vez de Computer World, es una maravilla absoluta y por eso está en el puesto número 3. En alemán este Computer World adquiere otra dimensión y cómo se adelantaron a su tiempo, hoy vivimos en ordenadores, parece incluso que hablan de internet. Vamos al puesto número 2, en fin, eh, hay una línea rusa que habla de los robots que dicen yo soy tu serviente, en, en, en ruso sería ya Tuvush Luba. Es el comienzo, y yo soy tu trabajador, es el comienzo de toda la iconografía que hicieron con The Man Machine y cómo llegaron a cantar en vocoder este Die Roboter en alemán, que es posiblemente el tema central de The Man Machine, porque hablan del hombre máquina. Los robots también dio la idea para hacer esos robots y... y, y siempre acababan eh, todos los conciertos eh, sacando a los robots y tocando ellos solos y cuando el grupo había desaparecido en fin, es una canción inmensa eh, sensacional identifica también una especie de guerra fría y la identidad cultural eh, germana de alguna manera en fin Dios Robota, Kraftwerk för att vi kan få det till. programmiert und oft du y roboter en alemán los robots y llegamos al puesto número uno me lo he pensado muchísimo de verdad pero cuando yo descubrí este disco en, en octubre en octubre de 1974 lo sacaba aquí en España Phyllis Vertigo y, y oí la música yo me quedé muerto la verdad es que me influyó mucho en mi vida sí que es cierto que, que no había había flautas también y algo de violín Eh, ...no solo instrumentos electrónicos... ...pero oír el vocoder, el mooc, ...el ARP-Odyssey... ...el MS Sintetizador AKS... ...que me lo sé todo de memoria... ...porque lo he estudiado muchísimo... ...y además producido por Connie Plank... Connie Plank el que luego hizo... ...con Ultragos, Viena y todos... ...y tantos álbumes de, de Teno, de Can, ...de Neu... ...el Krautrock, Krautrock como le llamaban en Alemania... ...en fin, es una obra absoluta... ...de ingeniería... Y de maravilla Autobahn Las famosas eh, autobanes alemanes Que había hecho el, el conciller Konrad Adenauer Entre 1929 y 1932 Porque se despliega eso antes de la época de Hitler En fin, yo oigo todavía eh, Autobahn Y me maravillo Por eso es, la he elegido la mejor tema, la mejor canción Y además vamos a verla completa eh, Util, eh, Autobahn solo llenaba eh, la primera parte Todo el el vinilo en la primera parte todo ello, luego estaban pues, cuatro canciones más, pero Autobahn es Kraftwerk en el mayor sentido de la palabra hasta la próxima y espero que os haya gustado este especial de Kraftwerk hasta la próxima Ja, das Radio an, aus dem Lautsprecher kriegt es dann